Hola, buen d í a ¿cómo estás? Gracias por darnos la oportunidad de, de contar un poquito de qué se trata esta ley que se está pidiendo, ¿no? No, por favor, aquí estamos justamente especialmente interesados, interesadas en, en este tema y en seguir ampliando derechos. Y contanos específicamente de qué va, de qué se trata esta ley que están exigiendo y que la llevó la semana pasada al Congreso. Bueno, en principio te cuento que.、Eh, Eh, las mamás y todos los que quieran acompañar, vamos a estar todos los jueves hasta que salga la ley o por lo menos eh, tenga eh, el inicio de, de la carpeta, ¿no?、Eh, este jueves también a las 2 de la tarde y todos los jueves hasta que salga,、eh, porque bueno, es、eh, necesidad urgente. Te voy a pasar antes de empezar a contarte la、sí. ley una muestra nada más de lo que es la página de la red TEA Escobar.、Ajá. Que tiene tres e mil i n o v c e n t 4 seguidores, c c a t o r s e ¿no?、Sí. Eh, que interactúan, que consultan, que dan información, que, que cuentan experiencias, etc.、Uh -huh. El noventa coma d o son s mujeres y el nueve punto ocho son hombres.、Eh, eso es como para, para contarte eh, eh, sobre los hombros de quién recae en la mayoría. Todo, todo lo que tiene que ver con una persona con discapacidad.、Uh -huh. En、eh, nuestra página, la verdad que tenemos、eh, un porcentaje enorme、eh, de personas que son argentinas, pero también tenemos de Paraguay, México, Perú, Colombia, Estados Unidos, Chile、eh, y Uruguay.、Uh -huh. Como para tener una idea, más o menos, te estamos hablando de solo un nodo y esta red es federal, es decir, que está en todo el país.、Uh -huh. eh, lo que suele pasar. Es que en la mayoría de los casos、eh, la cuidadora es una mujer.、Eh, es la que a veces por mandatos、eh, es la que se le, se le pide que renuncie al trabajo、eh, o reduzca su, su jornada horaria,、eh, porque es la que se encarga del cuidado total de la persona con discapacidad. Tanto su cuidado en higiene, salud, escolar,、eh, el traslado a terapias,、eh, las peleas con las obras sociales, y eso、eh, con los años、eh, provoca un desgaste.、Sí. Es el famoso burnout,、eh, sí. en este caso se le dice burnout、eh, parental o familiar, que es el,、eh, para los que no lo conocen es el síndrome de cabeza quemada.、Sí. Eh, la verdad que eh, las, eh, en mi caso yo soy abuela,、sí. pero sigo siendo femenina. Yo soy cabeza de hogar, es decir, que sostengo este hogar,、eh, no tengo casa propia, alquilo, porque la ley también contempla esa parte,、uh -huh. y me encargo de los trámites a la obra social, los reclamos, los controles médicos,、eh, las idas a terapias y. y Un sinnúmero de cosas que hacen que cuando pasan los años eh, afecte、eh, p s i c o l ó g i c a y, y también、eh, en el cuerpo, n o en la salud.、Uh -huh. eh, lo que, te, ¿Qué pasa?、Eh, son tantos los trámites que uno tiene que hacer que deja de lado sus propios controles médicos. s í、uh -huh. eh, Aparece la depresión, obesidad, enfermedades crónicas o autoinmunes. Y en los casos más graves puede haber cáncer, ACD, infartos. Y bueno, tenemos el triste: eh, quizás eh, muchos saben que hace、eh, un par de meses una mamá de Mendoza se suicidó.、Mm. Eh, y hay otras mamás、eh, que están en un estado que dicen: no sé qué va a pasar porque están poniéndose grandes. En mi caso, la, la biología me, me corre porque soy abuela, mamá. Es decir, abuela, mamá,、uh -huh. y, y la, la incertidumbre de pensar qué va a pasar cuando nosotros no estemos. Así que es como que es un estrés constante. Ya el estrés del autismo, que se considera que el estrés de una persona que cuida a alguien con autismo es de, el estrés de, de una guerra. Sí. Postraumático de una guerra.、Uh -huh. Así que imagínate. Pero bueno,、eh, quería más o menos ponerte en, en, en contexto de por qué dice que la ley es para cuidadoras.、Claro. Porque en el 90% de los casos、eh, se ocupa la madre a veces sin que esté el matrimonio separado.、Uh -huh. y, y la mayoría de los casos、eh, la separación se debe a la discapacidad, donde. No son el 100%, pero te digo, es el 90% que, que se desentiende tanto afectiva como económicamente. Entonces, bueno, todo este combo de cosas hace que hace un par de años venimos、eh, planteando qué se puede hacer, qué se puede hacer, poniéndolo en un marco de ley. Entonces.、Uh -huh. Eh, te cuento por ahí unos pequeños puntitos. q u e se basa la ley?、Uh -huh. y, pero quería contarte por qué dice ley、eh, de, cuidadora, de cuidadoras, s n o claro, claro.、Eh, una es que la cuidadora、eh, pueda realizar los controles médicos necesarios, que se garantice el acceso a un espacio de salud mental,、uh -huh. que se considere el derecho a actividades recreativas, ocio y de descanso. Derecho al trabajo con reducción de jornada laboral.、Eh, jubilación anticipada con los años de aporte cumplidos.、Uh -huh. Moratorias especiales a aquellas madres que alcancen la edad jubilatoria, reconociendo la tarea de cuidado. Porque la tarea de cuidado también hay que reconocerla porque es, es un trabajo importante, ¿no?、Uh -huh. eh, flexibilidad laboral y proyectos laborales adaptados. Eh, acompañantes terapéuticos domiciliarios que estén por nomenclador, porque yo te cuento,、eh, logré que se aprobaran en mi caso particular las terapias para l AIA a、sí. 19, 19 de mayo,、eh, con un montón cartas, documentos,、eh, pararme ahí en la obra social. El último recurso fue llevar la nena y presentárselas. Mi, mi gordita tiene autismo severo.、Uh -huh. Eh, se desreguló, les pateó el escritorio, pero bueno, le digo: Miren, es ella, no es un capricho de alguien que quiere que la nena tenga cosas que no debe tener, las necesita. Okay. Okay. Por eso logré, pero en mayo. Gloria,、eh, que, y... Laia es tu sí, hija sí. o tu nieta? Es mi nieta y está a cargo mío, vive conmigo desde los 22 meses. Ah, es prácticamente tu hija. Por eso decía que soy abuela-mamá,、claro. como para, para contar de que, que c u m p l a la función, pero no soy su mamá.、Uh -huh. ¿Y, esta bueno, ley... y una de las cosas. Sí, sí perdón. No, sí, te, decime. Te, te quería preguntar, y, y vos podés retomar después de donde dejaste o donde quieras, pero te, te quería consultar sí, sí. respecto a esta ley y estos puntos que, que, que resumías i n t é t i c a m e n t e fundamentales para, para este contexto que estás describiendo.、Eh, ¿Tiene en el Congreso el apoyo de algún legislador o legisladora? ¿Lo ha tomado alguien? ¿Lo han presentado ustedes como iniciativa de familias por mesa d entrada? e ¿Qué proceso administrativo está llevando adelante en este momento? En este momento、eh, estamos pidiendo que, es, que se reciba, ¿sí? en este momento. Pero hay,、eh, en este momento no me acuerdo el nombre, pero、eh, está apoyando.、Eh, En lo que es、eh, Senado de la Nación, la banca de, la, de mujer.、Bien. La banca de mujer es lo, lo que está apoyando.、Ajá. En este momento, si no me equivoco, es Silvina Fernández, la persona que está acompañando、eh, el, el proyecto de ley.、Eh, no me acuerdo exactamente el cargo, pero sé que ella es la que está acompañando.、Sí. Pero bueno, todavía no, no entró,、Ajá. por eso es e s t á Eh, digamos, protesta, si podría decir, porque es pacífica, sí, es estar ahí, estar、sí. visibilizando、uh -huh. con carteles, eso es todo lo que hacemos,、eh, como para hacer un poquito de, de que la gente se entere, volantear un poco, hacer un poco de ruido, para que, porque si no se conoce,、eh, tampoco se va a tratar.、Uh -huh. eh, por eso hay un c h a n g e donde nosotros compartimos para que la gente firme y con, juntar una cantidad de firmas para que la petición sea recibida, ¿no? Ahora lo vamos a compartir también en las redes aquí de la radio,、eh, porque te escuchaba describir la, la realidad de una familia que tiene una, uno de sus integrantes con autismo y, sobre todo, si es pequeño, la tarea enorme de cuidado que eso involucra. Digo, todo, todo proceso de, de educación de, de un niño o niña involucra un montón de tareas de cuidado, pero si además tiene esta condición, involucra un montón de otros cuidados extra y la necesidad de que. El Estado garantice algunas cuestiones de salud, educación, acompañamiento, que en general no funcionan. O sea, hoy, en cuanto a salud, por ejemplo, por mencionar uno de los temas, está todo、eh, muy saturado, está estallado, dicen algunas familias. ¿no? Uno va a ir y te da un turno para dentro de ocho meses. No quiero ni imaginar lo que debe ser, la, que deben ser el intento de conseguir las terapias para las familias que tienen algún integrante con, con autismo y todo ese estrés, ese cansancio y esto que vos describías como necesidades urgentes para las cuidadoras. Eh, mientras ibas、eh, contándonos los puntos, imagina, bueno, esto le tiene que interesar sin duda a la Comisión de Discapacidad en el Congreso de la Nación, le tiene que interesar, como decías vos, a la Comisión de Mujeres y Diversidad, le tiene que interesar a la gente de trabajo, le tiene que, digo, hay un montón de temas que atraviesan esta necesidad que estabas planteando y debería haber más de uno o más de una levantando la mano y diciendo, bueno, ¿cómo acompañamos esta presentación? Por el momento no está sucediendo eso. No, por eso la idea de, la, la, la idea de este Chains para juntar una、eh, cantidad de firmas y que la gente también,、eh, cuando va a firmar, puede leer. El resumen de la ley, como para saber de qué se trata y, bueno, saber qué es lo que está firmando, no solo el hecho de firmar, sino saber de qué se trata y por qué está fundamentado、uh -huh. y por qué no dice cuidadores y dice cuidadoras.、Uh -huh. Por supuesto que existen padres comprometidos y que acompañan y que los celebramos, pero lamentablemente lo tenemos que decir, son、uh -huh. los menos.、Uh -huh. s í Y eso hace que caiga sobre la espalda. De la cuidadora, como muchas responsabilidades a la vez, ni hablar de cuando el autismo viene con una enfermedad de acompañamiento.、Uh -huh. eh, entonces ahí、eh, se duplica o se triplica、eh, las situaciones de conflictos.、Uh -huh. ¿A, ¿A qué me refiero con situaciones de conflictos? Conflictos laborales en、uh -huh. principio y familiares,、claro. porque si no tenés apoyo familiar, Ya eso genera un conflicto y una angustia porque d e c i s Pues,、bueno, a ver, tengo que hacer tal cosa, pero ¿cómo la hago? Porque ¿dónde queda mi pequeño, mi pequeña, mi niño, mi adolescente? ¿no? Uh -huh. Y si no, el tema de decir: Bueno,、eh, tengo que faltar al trabajo porque tiene un turno médico.、Uh -huh. Y lo que conlleva a que te agotes las licencias, en mi caso, yo soy docente y.、Uh -huh. Siempre agoto mi licencia.、Sí. La nena tiene un, una enfermedad genética autoinmune que se llama d a r i e r tiene asma y tiene, por supuesto, autismo,、sí. lo que hace que yo tenga por mes, mínimo, cuatro consultas al médico: su psiquiatra, su neumonólogo, su pediatra, cada tanto, por suerte, no es tanto、sí. el psiquiatra, el neurólogo, el dermatólogo para su otra enfermedad, para que vayan controlando y me den las recetas de sus distintas medicaciones. Entonces, eso también de la lucha para que los medicamentos,、eh, si bien hay una ley de discapacidad,、uh -huh. hay cosas que hace agua donde, bueno, tenemos que meternos, porque, bueno, si bien es una enfermedad que no es típica del autismo, debería cubrirlo y no está pasando, por ejemplo. Entonces, ahí es donde viene el agotamiento,、claro. el estrés y las enfermedades. Gloria, nosotros aquí en la radio, todo lo que podemos colaborar con la difusión, bueno, en un ratito va a estar ya en nuestras redes también, la posibilidad de firmar. Quienes están escuchando pueden sumarse, bueno, leer、eh, los argumentos, más a lo que nos contaba recién Gloria, y bueno, poder sumar su firma para apoyar esta iniciativa. Y aquí en la radio, bueno, quedamos atentos a volver a conversar en cualquier momento cuando ustedes lo consideren para, bueno, mantener este tema en la agenda. Sí, te, te hago un, una introducción pequeñita.、Sí. Eh, bueno, una de las cosas que se, que se está pidiendo también es hogares de protección y respiro.、Uh -huh. Y también pensar en, en accesos、eh, prioritarios a viviendas, planes de viviendas, porque muchos, muchos, la verdad, en el país generalmente no tenemos, no somos、eh, dueños de un hogar.、Sí. Y no se considera esa parte como para tenernos dentro de. De la lista cuando se accede a un plan social de vivienda, ¿no?、Mm. Y lo del hogar de respiro es porque, bueno,、eh, nosotros siempre decimos que el autismo no se termina a los 18 años y en esa etapa、eh, los papás、eh, se ponen grandes y, y la, la angustia e incertidumbre de decir dónde va a quedar mi ser familiar, ¿no?、Mm. Eh, así que también desde Escobar estamos planteando. Ya es otra cosa que te contaremos en, en otra ocasión. El tema de, de pedir al municipio un lugar、eh, para niños, adolescentes y adultos con autismo severo,、uh -huh. que son los que son más difíciles de aceptar, tanto en centros educativos, en centros terapéuticos inclusive,、uh -huh. y, ni hablar en, en hogares. Cuando es un autismo severo se guardan el derecho de admisión、uh -huh. y esos quedan desprotegidos. Así que estamos haciendo como una eh, solicitud eh, municipal、uh -huh. por ahora para lograr un predio que no se guarde el derecho de admisión, que pertenezca al municipio y que sea de calidad, ¿no?、Okay. Así que, bueno, próximamente、uh -huh. cuando podamos, vamos por ese lado también. Te propongo, Gloria, y te hago la invitación, si te parece, ya que los jueves es el día de movilización, que el próximo jueves volvamos a conversar, más o menos en este horario otra vez, y nos contás de esa iniciativa, ¿te parece? Dale, dale, dale, no hay ningún problema. Bueno, un abrazo grande y gracias por la disposición. No, gracias a ustedes por estar siempre difundiendo y hablando sobre el autismo, que es tan necesario. Un abrazo enorme. Abrazo, gracias.